pasillo de la villa se comenta, que el pibe cantina se ganó la lotería Ya no pasea, con su bici despintada, no usa su gorra, ni zapatillas desatadas Y se viste elegante para que todos lo vean, luciendo un Rolex y una campera de primera Ya no tela de este macho, si solo sos un negro más que ha cruzado el charco De este vecindario, tierra de machos, no de guachos refugiados como vos Uno de los dos tiene que salir tocando y ese no voy a ser yo, tenelo claro. de la villa se comenta el pibe cantina se ganó la novedilla, ya no pasea